Esta es la segunda parte del chocolatazo a Michoacán. En la primera parte escuchamos cómo José hizo el chocolatazo porque parece que su esposa tuvo sexo con otro. Que sí tenía una mantella y que y que se había acostado una vez con él, pero que estaba arrepentida. Y... Dice que posiblemente pasó eso porque su cuñada, la hermana de su esposa, les hizo brujería. Una, algo es que una brujería, mi cuñada no estuvo de acuerdo que ella se haya casado conmigo. Y bueno, le llamamos a su esposa, el humilde, a ver qué sucedía, pero ella no le mandó chocolates a nadie y terminó ella contando. Que él la golpeaba, ahí me pegó en la maceta y, y me corrió a la casa. Aquí es donde empieza la segunda parte de este chocolate a Michoacán. Ahí me pegó en la maceta y, y me corrió a la casa. José, esto es verdad, tú golpeas a tu esposa, el humilde. No, sí es cierto. ¿Y cuál es la razón para pegarle? Porque ella dijo, una vez me dijo que si yo le pegaba alguna cosa, que había gente que me, que me iban a hacer pedazos, ¿de que qué vino? Entonces, eso, entonces le, le pegué, le dije, ahora sí que venga la gente que me van a, Me van a matar y eso. No hay razón para eso, increíble. Por eso, por eso me y me pone la casa y todo nada de eso nosotros que quedamos en el norte allá el humilde pero tú le dijiste si me pones una mano encima y alguien que te va a hacer pedazos no yo le dije ya, antes porque iba a hacer que iba a venir que iba a tornar y que, y que iba a matar a los fulanos que me engañe que vin conmigo mis dos que quién sabe qué en su mente todos todos tienen su mente él porque son puras mentiras no más en su mente quién comanda meter las drogas por eso o sea te dijo voy a Michoacán y si estás con alguien lo voy a matar él él es así es y nunca va a acabar él así va a Tu hija, así, pensando cosas que no son. y cuando te pegó en la cabeza con qué te pegó con la mano y te pegó fuerte sí mi hija estaba no, ¿no? bien despacito le que es bien cobarde qué bárbaro José ahora entiendo por qué las hijas no te quieren ahora eso usted cree que mis hijas también pueden vivir? entonces no le contestan ya ni quieren hablar con él porque por mismo porque tú no los dejas la verdad qué estupidez de ponerle la mano encima a una persona el humilda pero dice el que te mantiene y te manda dinero no cual pensando no nos manda ahorita ya tenemos donde más se fueron que mandó ya no volvió te ha mandado dinero toda la vida no dice no sí pero ahorita es meses para Bueno, cuando cuando la chiquilla cumplió Los 18 años que ya agarró su trabajo Y trabaja José aquí Trabaja los domicachillas allá Pues déjenme descansar un, un rato Oh no Yo como les digo yo a los Y a José yo, yo me dijo, no Yo no les pido dinero ni nada Yo este, denle a tu mamá A mí no, pues yo yo sabré cómo le hago para. A ver, pero esta llamada el humilda Es porque José escuchó que tú te acostaste con otro Tuviste sexo con otro y estás muy arrepentida ¿Esta es verdad? ¿Te acostaste con otro? Sí, todo eso. Que con uno no con uno, con varios. Ellos me maltratan, me, me, me, me, me, me maltratan a mi mamá, a mis hermanos, a todos. No, que soy un no, hombre, mejor de que A ver, bro, y si se llevan como perros y gatos, los muchachos ya están grandes, ya no habla, ya no hablan contigo, no te necesitan, tú ya cumpliste. Pues quédate en Estados Unidos y ella en Michoacán y se acabó. Sí, no Está bien, yo no. Yo lo bueno fue, Que cumplí mis obligaciones cuando ellos estuvieron chiquitos. Maltrata, maltratan a claro. mi familia, a mi mamá, y no tengo ninguno A veces cuando usted esto ya y te dice, pero un día te dije mira vieja, contesta el teléfono y todo. No, pero a mí me cae mal a, a mí me a mí me cae muy mal que no. yo le llame a una persona por teléfono, que le llame y no me conteste, y, no me conteste, eso me y cae y mal a mí. Más, no, no y y sea, más y más Ando a cojulano, ando con mi gano, seguro. A cojulano, con mi ¿Por dónde no me contestas? Pues no me rajo. Ay, no me rajo porque te dije ¿por que no contesté el teléfono, estaba ¿Ah? para pues, allá ah, las 2, horas, lo contesté además tengo o andas o andas hablando p... qué qué el gran haciendo por qué no lo contesto. Estupada, no me veo el teléfono en la mano, no haciendo qué uno está allí ahí al andando andando, yo no lo veo, yo no lo cargo. Bueno, eso yo estoy de acuerdo, pero ay, ah, él no, te ha dicho sí. todo el tiempo ¿sí? porque está el señor allí, o diciendo ahorita que estás de acuerdo, pero no, no estoy de acuerdo y tú, cuando tú estás o sea, señor tú eres otro, que no te están oyendo nadie, pues, sí, están no, oyendo yo, no. Cordero, ¿eh? que no te están un corderito, fíjate lo que eres, bueno, yo te, por muchos años, yo te traté mal pero antes no, con la p*** sí, que es... te digo, yo te no, digo no. a ti que, que, que, que, tu prima no, acá, Entonces, la mujer salió a las madres raras, y tengo gente contra uno, matacándolos Y diciendo y, esto y esto ah no y, y, y, y hablando de tus hijos no ¿tú? yo no no no yo no hablo de ellas ¿Sí? no. yo no hablo de ellos a, a la gente ah. a la que hablan quién habla mal de sus hijas en la humildad están a mis hijos están ahí tus hijas en la humildad no, no trabajando o sea que él habla mal de ellas y las maltrata mm -hmm. él, él así, es, y así es que se allá, allá, allá porque luego ya empezó a ojear y luego yo quiero pegarle a uno y a maltratar a uno A y a uno. A ver, José, por último, ¿ya qué le quieres decir a él, Humilda? No, pues, eh, que si ella quiere estar sola, o sea, que quiere, quiere hacer de esa manera, está bien, para mí. Yo no no me opongo. Está bien que viva, que haga su vida y todo. Yo tenía otros pensamientos, pero yo me puse a pensar bien, que, porque, ¿a qué me voy a meter yo en un problema? Que haga su vida, al rato ella sabrá lo que no va. No más una cosa que no, le, no. le digo. Oye, no, no, Yo estoy con mis hijos, aquí en la casa con mis hijos. Yo aquí llevo... No, no, quiero que no lo que yo no quiero, lo que yo no quiero es que me hayan pasado, vayan a meter en pobladores a mis hijas, que se casen. No, no, yo no, no, no, no, no, no, no quieren estar con... con ellas y me las voy a tratar mal un cabr***, eso es lo que no quiero. No, yo no, yo no ando, yo no, estoy, ando con su mamá te pierde? Y se nos da de sinvergüenza. Andes a casa y tú tienes que tratarte de ellas y si tú vas a semarte con ellas yo ando sido yo a sacarte de allí no yo me fui con así con mis voyo no no no ya no me contaste mucho tú no has querido vivir conmigo porque si tú estuvieras conmigo todo el día me van la guerra pasa yo no. yo te mantenía así hasta el día que te, porque yo me muero te van a dar el dinero a ti que me dan para que te mantengas y todo a veces le importa uno más decir un a ver ya estamos llegando otra vez a lo mismo vuelvo a repetir se está acabando el tiempo lo último que le quieras decir tú el humilde a él yo no, ya es que, como le digo yo No, él, él nunca se va a componer. él la su mente tiene que llorar sin vergüenza. Ella tiene, yo nunca no me he preguntado qué está conmigo. Es, es no, es yo no lo quente y te... se acabó. Solo que te diga ya no te quiero y ya. Eso es todo. A ver, yo soy de Michoacán y nosotros somos muy amorosos, muy cariñosos somos nosotros. ¿Por qué, primo? Yo veo aquí como que todavía la quieres, ¿sí o no? No sé, sí, es cierto. Ya ves, chocodogui, ustedes echan a pelear a la gente, vean lo que voy a hacer yo. Vamos a llegar a un acuerdo y volver, que se vuelvan a amar, ¿verdad, primo? Sí, sí. a ah, un, un acuerdo bien. Yo entiendo. Yo... <ríe> Eso, ahí vamos. A ver, primo, en tu corazón todavía la amas a ella, ¿sí o no? Ah, hablando con la verdad, sí es cierto, porque... Espérame, espérame, primo. Entonces, el en humilde, humildad, tú guardas silencio si de veras quieres escuchar a tu hombre que te ama. José, dile cosas bonitas. Entonces sé, yo como digo una cosa eh, ha sido mi compañera de muchos años tiene mis hijos estoy agradecido por los hijos que me dio y eso no eso no está bien lo que yo lo he ofendido me en ciertas ocasiones le he pedido disculpas pero vamos a a, a la misma dificultad y, y a estas alturas yo pienso que no es que no es bien porque a mí ya decidió a ella a mí me daría como lástima mañana pasado ver que Andy que no tenga quien o sea, y yo conmigo, yo la mantengo hasta que se muera. Si yo me muero primero, ya tomos, de tomos, este, ella va a seguir. Y eso es lo que yo, lo que yo quiero para mi familia, que ella es mi esposa, que esté segura y ella sabe si ella está mala o algo. Yo lo, luego la ha llevado a curar, la lleva todo Y que diga, y si yo no la quisiera Yo no gastaría mi dinero Llevándola a, a, a curaciones caras Y ahí está ahora que fui papá pingán Pregúntale si no la, cómo la llegué Y cómo la dejé cuando me vimos Eso sí, y está en silencio porque te quiere escuchar, primo No, bueno, no, pues este La tercera parte de este chocolatazo Se pone más emocionante No te lo pierdas mañana Aquí un adelanto ¿Qué tipo de apodos te pone José El Humildad? Se enoja, ahora que viene se enojó y, y pregúntale, ¿y los apodos se las ponen? Elefanta Oh my god, ¿te dice elefanta? Elefanta y Qué bárbaro, y José, según tú, a ti también te ponen apodos, ¿qué apodo te puso El Humildad a ti, José? El no, me nada puso que Patas de Tindío Patas de tío me puso ¿Patas de qué? patas sí, me de tildío pasa, me, me, me, me dice, me dice Claro, tú le dices porque él te dice a ti ¿Y qué significa eso? Hay sí, unos pajaritos que pasan en la playa del río Que tienen las patitas bien delgaditas ¿Y cómo se llama ese pájaro? Pa tildío Tú le dijiste elefanta y ella te dijo patas de tildío, eh, de tildío porque, Que ha sido el amor de mi vida Yo la quiero mucho Aunque vamos, ha tenido los problemas que ha tenido con ella Este, mi amor, yo te amo mucho